39. Vamos a charlar unos minutos con el intendente de la ciudad de Santa Rosa, Leandro Tolaguirre. Leandro, Pablo Cucharini, te saluda, buen día. Muy buen día, Pablo, ¿cómo estás? Bien, bien. Eh, Leandro... Estoy ando <risa> así, no, se me escucha bien. no, no, pero sale bien. Eh, bueno. Lea... Leandro, eh, estuviste en Buenos Aires eh, estos últimos días, eh, te reuniste con el presidente Mauricio Macri. ¿Qué nos podés contar de esa reunión? Sí, estuvimos el. El otro día, allá en la Quinta de Olivos, con una reunión de intendentes, lo que denominamos el foro federal, mm. y después mantuvimos una reunión con el presidente de 45 minutos y seguidamente con el jefe de gabinete, con Marcos Peña. Mm. Eh, la reunión, eh, eh, o sea, del grupo este de intendentes, eh, por un lado era tratar de políticas municipales, o sea, eh, vamos a decir, discutir, debatir. Eh, ver las problemáticas que tenemos, buscar puntos de coincidencia también para hacer los planteos eh, al Gobierno Nacional. Y por otro lado, eh, también empezar a organizar lo que va a ser el Foro Nacional de Intendentes que está estimado para mediados de año. ¿Ese, ese foro, el objetivo, cuál será? Eh, el foro... Eh, Ya el año pasado se realizó el año en, en Provincia de Buenos Aires, que participaron algo de 1.500 intendentes de todo el país. Y bueno, eh, tiene que ver, por un lado, bueno el intercambio de experiencias, o sea, de realidades, y, y en particular, bueno, eh, fortalecer todo lo que son los gobiernos locales. Mm. Eh, Leandro, ¿pudiste plantearle a Macri algún, eh, algún tema particular de la ciudad de Santa Rosa? Eh, ¿Te dio espacio para eso? Eh, en caso puntual no o sea los 45 minutos que estuvimos con el presidente estuvo hablando el presidente uh -huh. con él no pudimos intercambiar pero sí después con él el jefe de gabinete y bueno después seguimos con la agenda con otros funcionarios claro eh, y y cuál es la la, la prioridad de, de, de alto Laguirre, Leandro eh, de cara a lo que viene en en el municipio sobre todo Leandro eh, alguna sí. obra Sí, no, las la prioridades y lo que estamos hablando siempre con el gobierno nacional, la necesidad, bueno, es todo lo que es el, el servicio sanitario, eh, los estudios, los proyectos, la misma proyección de la ciudad. En eso hay algunas áreas con las que se ha ido avanzando más rápido, por ejemplo, en lo que tiene que ver con, eh, ya está hecha la licitación, lo, lo que tiene que ver con la parte de pluviales, de servicios, de veredas. En, lo, en los inconvenientes que teníamos sobre la circunvalación, que bueno, la información que tenemos que está pronto a resolver, bueno, a aceptar la adjudicación de dicha obra. Eh, esas son dos empresas, porque hay, por un lado, lo que es la finalización de las colectoras y las conexiones a los barrios, y por otro lado, eh, lo que es la restauración de la circunvalación, todas las informaciones que hay en las proximidades de los semáforos por la circulación de los vehículos de, con mucha carga que hacen deformar la cinta asfáltica y los inconvenientes o el riesgo que significa también para la circulación claro. y, eh, eh, después también eh, con la gente de Lenosa ahí estuvimos con eh, un eh, proyecto que hemos llevado que tiene que ver con 24 colapsos cloacales que tenemos Eh, si no me equivoco era algo así como el recambio de 4.000 metros de redes cloacales en donde no, no hay caños directamente en estos puntos de la ciudad y que estuvieron eh, esta semana, el día lunes, técnicos de Lenosa recorriendo dichos puntos bueno terminando de, de finalizar la documentación para poder avanzar en una próxima licitación también. Claro, eh, Leandro, con la calle Santa Cruz eh, hubo ahí un anuncio, después eh, se aclaró que, que se había avanzado un poco, pero no es que la obra se, estaba próxima a realizarse. Eh, ¿Qué información tenés vos? De eso lo que le hemos elevado al secretario de la secretaría de Recursos Hídricos es eh, para, o sea, la, lo que sería la primera etapa de la Santa Cruz que eh, eh, tratando bueno, de poder ponerla en condiciones para poder llegar a hacer la licitación, estaría la posibilidad de conseguir el financiamiento a través de lo que es el Fondo Hídrico Nacional, vinculado a lo que son las emergencias hídricas. Y en este caso particular, eh, el problema bueno, es más que obvio, eh, los, el denominado desagüe de la Santa Cruz eh, es una zona por donde desagota algo así como el 30% de los excesos pluviales de la ciudad de Santa Rosa sí. eh, que abarca desde el cuenco del Procrear <coughs> eh, zona norte o sea, es una extensa sector de la ciudad eh, que termina, bueno eh, finaliza sobre esa calle en ese sector eh, tan postergado y que es una obra o sea, tan anhelada por los vecinos Claro. Eh, Leandro, ¿y de la cuestión política? Eh, de cara a la elección del año que viene, bueno, ya está conocida la intención tuya de ir por una, por un mandato más, eh, ¿de eso también se habló con el presidente? En particular eh, lo que se habló de, del año electoral, la necesidad, o sea, que manifestó el presidente, de seguir trabajando con los vecinos, fortalecer el contacto con los vecinos y hacer el mayor esfuerzo posible para reducir por un lado los que son los gastos administrativos para brindar la mejor respuesta bueno al ciudadano y, y de esos gastos administrativos qué significa ¿Que achique de funcionarios eh, achique de áreas Bus lo que plantean es tratar de reducir lo más posible eh, los gastos por eso de funcionamiento y ver de sacar empleados de lo que es de oficina a calle, o sea, mm. tratar de, bueno, de hacer o sea, que los, los municipios le brinden el, el mejor beneficio posible al ciudadano, o sea, de, de trabajo, porque los servicios principales que brinde el municipio tienen que ver con eh, servicios como el, el agua, barrido, limpieza, inter, eh, intervenciones en espacios públicos, eh. Bueno, Y muchas veces los empleados cuando entran en la administración después con el tiempo van pasando a la rama administrativa y te queda poca gente de calle. Claro, eh, Leandro, hoy hay declaraciones de la Secretaria de Desarrollo Social, Diana Bonifacio, eh, hablando de que en los últimos meses eh, el municipio ha tenido que aumentar la ayuda social, eh, sobre todo a, a partir de los tarifazos de gas y luz, que bueno, eh, la gente no puede destinar eh, dinero para otras cosas que no sea pagar eh, esos servicios. Eh, ¿Esto es así? Sí, eh, y, y es una cosa que nos preocupa mucho y que le hemos manifestado también eh, previamente y que fue una de las cuestiones que habló el presidente y en el caso bueno, de los intendentes lo que le manifestamos que ahora la preocupación que tenemos realmente eh, por el impacto que va a tener el aumento de las tarifas, sí. y más ahora en invierno, porque el consumo de gas, a diferencia de la luz, Eh, tiene un gran incremento en lo que tiene que ver el invierno. En cambio, la energía eléctrica es un poco más inelástico, o sea, el consumo. O sea, uno va viendo la proyección y cuando empiezan ahora los primeros fríos, eh, la gente prende todos los calefactores y eso, y la, la novedad del incremento de la boleta la ve al poco tiempo, pero con una cifra que va a ser realmente muy preocupante para poder afrontar. Eh, eh, Leandro, pero más allá de la preocupación, eh, que es compartida por casi todos, eh, uh -huh. ¿la solución cuál sería? El tema es, pues, o sea, la solución, por eso te digo, los intendentes no los tenemos porque no los manejamos nosotros, uh -huh. pero sí eh, la preocupación de ver de cómo le hemos manifestado al presidente, de ver cómo se puede atemperar ese incremento. O pues, esa eh, corrección, como se dice, de la eliminación de los subsidios, porque está repercutiendo en una forma más que importante, bueno, en el bolsillo de los vecinos y que realmente, o sea, eh, pone una situación muy delicada, más, eh, como decimos, las provincias que estamos más afectadas por el frío. Claro. Eh, la última, Leandro, eh, la situación de Marcelo Fonso, un funcionario ahí de Espacios Verdes, eh, ya desde que asumió ha tenido choques ahí con el gremio, eh, vos eh, lo seguís ratificando en el cargo. Sí, eh, es un funcionario, o sea, que puede ser que no tenga la, la, la, las mejores formas, o sea, de comunicarse, pero es un funcionario que te lo pueden decir cualquiera de los empleados que trabaja a la par de ellos, y a veces hay algunos que se quejan por eh, el, la forma de trabajar o la continuidad que tiene de trabajar. O sea, porque es una persona que trabaja mucho y a, y a veces o sea empleados que no están dispuestos a, a trabajar a la par. ¿Y, ¿Y de estos supuestos maltratos que denuncian algunos empleados? Eh, lo hemos hablado varias veces, o sea, con eh, la gente del Gremi, con los empleados, pero es, esos mal, malos tratos, te diría, eh, no están así. Se han quejado a veces también porque han terminado, o sea, eh, el, el como es, Marcelo, eh, les ha pagado algún asado a gente que lo ha acompañado y otros se han quejado porque no los ha invitado a comer un asado, o sea... Vos decís que es una cuestión más personal que tienen con él por el trato hacia unos u otros, que, que sea la forma de él de, de maltratar al personal. Exacto, o sea, porque a veces tiene mejor relación o cómo termina tratando, porque es como decir, es un compañero más trabajando a la par de ellos, el funcionario, en este caso. ¿Y vos le has pedido, y, ¿le has pedido algo que corrija esa forma de ser o no? Hemos... Ahí... <coughs> Hemos hablado varias veces, incluso también en su momento eh, eh, hablamos con el gremio y tiene también un capataz, o sea, que está ahí, que es otro de los chicos que es empleado, eh, que también con, había un, un grupo que tenía algunas, vamos a decir, reticencias o diferencias con Marcelo, entonces para evitar problemas se usaba de intermediario el capataz para, para transmitir las actividades, la, el programa de actividades que tienen que hacer durante el día. Está bien. Eh, bien, Leandro, no sé si querés eh, agregar algo, completar con algo, si no te agradecemos estos minutos con Kermés. No, eh, gracias a ustedes. Ayer eh, también estuvimos eh, reunidos con los intendentes de la microregión 6, uh -huh. por el tema, bueno, de los fondos, bueno, de distintos programas, nos juntamos en la localidad de Toay y bueno, eh, también buscándole trabajar en conjunto ya o sea, con los distintos intendentes, bueno, para... Ver de qué manera ir mejorando la microregión y así como lo que es... O sea, esta microregión es lo que denominamos también el área metropolitana de la ciudad de Santa Rosa. Y lo bueno también es que se viene avanzando ya la unidad ejecutora de la unidad metropolitana de Santa Rosa todavía eh, con el gobierno provincial que han tenido ya la prim una, las primeras reuniones con la gente del DAMI, el desarrollo de áreas metropolitanas en Buenos Aires, para bueno poder ir fortaleciendo a decir, lo que es la región de conurbano de Santa Rosa. Mm. Eh, no te pregunté por la relación con el gobierno provincial, ¿Cómo, cómo, ¿cómo está a esta altura de la gestión? Tenemos buena relación, o sea, con el gobierno, más allá que a veces hay, hay algunas diferencias que son obvias, mm. pero como pasa eh, en, en, cual, en, cualquier, eh, en cualquier gobierno. Con el gobernador, además de tener eh, todo el respeto por por él, tenemos una una buena relación y a, a veces parece también que tenemos una relación de, de amistad, si bien no hemos llegado a ser amigos, o sea, como lo que uno conoce como amigos, pero sí de, de tener buena confianza entre nosotros. Mm, está bien. bien. Leandro, gracias. Bueno, no, por favor, gracias a vos. Bien, la palabra de Leandro Alto Laguirre, el intendente de la ciudad de Santa Rosa, 8 53 minutos, estamos haciendo periodismo turno mañana hasta las 9 y media, después llega Radiocracia hasta la 1 de la tarde aquí en Kermés. Kermés Comunitaria, tu amor es algo tímido, reñido, es algo típico, nada especial.